grupo atlético va a ser complicado seguramente, Le, les va a tocar sí. con Flamengo, con, con Flamengo un, con Águilas de Colombia sí. y con un representativo de, de de Panamá que naturalmente será el anfitrión, eh, Correcaminos o Toros, tal vez lo más conocido para todos nosotros es el Flamengo de Brasil, sí claro y, y además imagino que conoces a varios de los jugadores eh, que, que hoy militan en el Flamengo, sí sí sí, sí uno tiene era mejor al equipo identificado cuando, cuando estaba Nico, ¿no? Que, que lo ha ganado todo. Algunos jugadores han, han venido también a, a ese equipo y bueno, eh, ya digo va a ser eh, va a ser un, una linda una linda liga de América una linda zona para para jugarla, un viaje largo, eso también eh, creo, creo que es un viaje de lo más largo que hay. Así que pero bueno, ya va a haber tiempo para para prepararse para eso. A, a Rafa Luz, a Jason Robinson, ¿no te tocó cruzarlo en algún equipo en contra en en, en ACB, Leo? Sí, sí, sí, a los dos los, los conozco, sí, a, a, tanto a Rafa como a Robinson también, grandes jugadores ¿no? eh, que han, ahora están ahí en Flamengo, así que ya tío, es un equipo importante que se ha armado bien también, ¿no? así, que, así que bueno, ya, ya va el tiempo para, para hacer el scouting ¿no? y, y preparar esa salida de América que uno también eh, tiene ganas de jugar, ¿no? es, un, es un premio a la temporada del año pasado, así que Seguro. uno tiene, tiene ganas. ¿no? Leo, y con respecto a la conferencia norte, ¿cómo, cómo lo viste gimnasia? Eh, y realmente los partidos bueno hemos perdido hemos jugado contra cuatro eh, con regata y vuelta con Zapartín y Formosa y perdimos tres y ganamos uno realmente el balance no ha sido, no ha sido bueno pero más allá como del balance porque a veces viste puedes podés perder un partido y vos sabés que realmente jugaste mal o que no diste todo lo que podías dar como equipo sí. este y decís bueno con un poquito más a esto le podemos ganar de otra manera ¿no? Sí yo creo que, que también sí en cada partido es un mundo de, son diferentes ¿no? y hay yo creo que un, en una zona dura, va a ser dura y grande, grandes equipos que han, han invertido mucho dinero y quieren y para para estar arriba no así que creo creo que, que podemos eh, pelear con cualquiera y competir y como se dice no podemos ganar a cualquiera siempre cuando uno está concentrado y está al 100%, no también quedó demostrado que que no estando bien como en estos últimos partidos no Eh, nos hemos partido, ¿no? Pero bueno, claro. el tema es tratar de, de, de competir, de poder tener la opción al final de partido de llegar con, con esta opción de ganarlo. Y bueno, después también el, es un poquito suerte al final, pero pero bueno, eh, no, no en estos últimos, pero hay que hay que seguir y yo creo que estamos por buen camino. Leo, te mandamos un beso enorme, un saludo grande para vos, para toda la gente ahí en Comodoro. Esta noche tienen un, un, un lindo partido para para poder este bueno con, con su gente demostrar que, que están Eh, volviendo a retomar el nivel van a jugar con huevo y a básquet, eh, va a estar cabaco hoy no no digo todavía está con molestias así que también bueno está, igual también que, está que a Rafa no van a estar ninguno de los dos claro. así que sí así que vamos a ver a ver cómo cómo va evolucionando pero todavía sigue un poco molesto, así que lo van a, se va a cuidar me parece Leo Mainoldi te mandamos un saludo muy grande que tengas este bueno nos estamos viendo el lunes que tengas un buen partido esta noche Bueno, muchísimas gracias y un fuerte abrazo, saludos a todos. Ahí está, ahí. Leonardo Mañoldi, el hombre de este, la selección argentina de gimnasia de Comodoro, dialogando con, con nosotros acerca del partido de esta noche y del momento que está viviendo gimnasia que ha perdido algunos digamos partidos y que por ahí no tiene, no está tan fino como estuvo en algún momento de la temporada, pero en el balance, gimnasia y olímpico siguen siendo los mejores equipos de la de la competencia y, y por el por el registro también no no por el registro ni hablar ¿sí? me quedaba con con lo que repasamos con con Mainoldi de la Liga de las Américas claro. y lo que hablábamos anteriormente cuántos nombres importantes tiene Flamengo sí claro que sí. Marquinhos Marcelinho sí. Rafael Mineiro sí, Jason sí, Robinson Yeye, sí. Ye Luz Joao Batista Jerón Mellince, sí claro Oli Viña, Oli Viña. sí tiene un equipazo y hasta el año pasado Daniel Cinio y hasta el año pasado Walter Hermann Y, y bueno, y allí es donde se refuerza Con la llegada de Rafael Mineiro claro. eh, Integrante de la selección de sí, Brasil sí, claro. Con El regreso al básquetbol de Brasil Tras su participación en ACB de Rafa Luz